Hemos llegado eh, muy tarde de Buenos Aires, eh, ha sido una reunión en el Ministerio eh, en la cual ah, hemos tenido un nuevo fracaso, eh, se han presentado las cámaras y han mantenido la propuesta original, que es la del 24%, entonces fundamentalmente lo que hemos hecho es, eh, como si fuera esto una burla, de, decirle al, a las autoridades ministeriales, que convoquen a las cámaras otra reunión sin nosotros, porque nosotros vamos a volver a concurrir a la conciliación obligatoria cuando la oferta sea distinta, ¿no es cierto? De esta forma vamos a esperar que la, que la conciliación termine eh, y una vez que termine la conciliación y, fue, y seamos liberados por el Ministerio, adoptaremos medidas de fuerza eh, de, ...mucho más duras... ...y eh, que van a tener un tiempo... Eh, ...muy superior al que veníamos haciéndolo... Bien, ¿cuánto... Eh, ...cuánto tiempo estuvieron reunidos ayer? ¿Estaba planteada para las 5 de la tarde? ¿Comenzó eh, en tiempo y forma? Eh, eh, no, empezó más tarde... ...pero... Um, ...esta reunión empieza más tarde... ...y siempre eh, dura... Eh, ...muy poco en el, en el tema de, de una hora... Eh, ...en la posición que se pone cada uno... ...ellos ratifican la, la original... Y nosotros decimos, ¿para qué nos llaman? Si la original no la vamos a aceptar. Entonces, en de un, de un acto administrativo es, es sí volver. El martes están convocadas las cámaras expresamente. Eh, nosotros vamos a concurrir como oyentes porque los intimó el ministerio a mejorar la oferta porque si no, no hay conciliación obligatoria eh, que valga. Porque una conciliación de una sola parte no es conciliación. Se entiende. ¿Cuándo se cumplen estos 10 días que se dictaron de conciliación? ¿Sí ¿Cuándo? El 17 de mayo. El 17 de mayo, es sí, decir... El 17, y bueno, y tienen 24 horas más el Ministerio para resolver el tema administrativo de la conciliación. Eh, tienen una herramienta para postergar postergarla 24 horas, 48, pero bueno, eh, estamos esperando que estos términos que nos liberen Porque de seguir así vamos a tener una una incrementar los, los, los derechos de lucha que van a ser mucho más grandes y mucho más molestos para la comunidad seguramente porque que no haya banco por varios días va a ser importante sin duda José Luis entonces las instancias son primero aguardar al martes sí. eh, a ver qué es lo que sucede aunque ustedes van a ir como gente quedó planteado esto uh -huh. Y luego del 17 o 18, por estas 24 horas que decís, eh, volverían eh, a plantear sí. luchas más severas si es que no se mejora. ¿Usted qué, ¿Ustedes qué perspectivas tienen? Mire, nosotros pedimos, como siempre, el 30%. Eh, eh, ellos se han, han propuesto el 24, muy lejos de la diferencia. Estamos dispuestos a negociar siempre y cuando la, la propuesta de ellos también sea novedosa eh, e ingeniosa si hay una intransigencia de un lado no van a encontrar otra cosa que intransigencia de este lado entonces eh, hay que resolver no solamente el, el importe, el porcentaje hay que resolver la devolución de un porcentaje de impuesto a las ganancias hay que resolver eh, fundamentalmente el, el, el nombramiento al convenio bancario de distintas eh, de empresas tercerizadas de bancos muy importantes del país, que son muchos empleados hemos... Eh, informado al Ministerio que quedan eh, con vía libre el Ministerio de empezar a inspeccionar cada una de las sucursales de todos los bancos del país y encontrar cada una de las violaciones del convenio colectivo realmente sean penalizadas. Entonces, hemos adoptado medidas que si siguen en esa transigencia. Eh, las empresas financieras eh, no le va a ir bien bien, más allá de estos puntos que son muy importantes y que también sí. eh, terminan siendo dinero para el, para el empleado eh, lo que quiero preguntarte José Luis, sí. ¿cuál es el argumento por parte de las distintas cámaras empresarias sí. ya que la rentabilidad es alta, como vos decís y esto es comprobable sí no solamente lo decimos nosotros, lo dice el, el Banco Central, que es el, el banco, se llama regulador de todos los bancos del país, de los 93 bancos del país. El argumento que tienen eh, es novedoso, como vuelvo a repetir esta palabra, porque dicen que no están, no están en condiciones de superar el 24% porque es el estudio que han tenido las cuatro cámaras y han resuelto ese tema. No hay un argumento técnico en, la, en, la, en el diálogo, usted si ve el acta es, es, es tajante la propuesta y Creo que tendrá que ver con alguna alguna alguna intuición eh, política que tengan los empresarios eh, creyendo que de este lado iban a encontrar una, una un, fundamentalmente una parsimonia en la aceptación de cualquier propuesta. Y se han encontrado con una propuesta seria, que es técnica la nuestra, basada en cosas importantes y... Pienso yo que al ver que no iban a llegar a la propuesta nuestra, supongo que habrán que eh, quedar con su propuesta definitiva, aunque ellos eh, a la larga tengan una, una medida de fuerza en contra y que los perjudique. Por eso la intimación del Ministerio de Trabajo es decirle, miren, vengan a superar la oferta, si no, eh, el Ministerio va a resolver por sí. Está bien. Bueno, se entiende porque más que un argumento, esto que dicen este, parece una postura, ¿no? Exacto. Sí, uh -huh. sí, Sandra, sí, se puede entender así. Una postura eh, homogénea por parte de las cámaras públicas y privadas, y han encontrado eh, en este momento, bueno, no solamente la, la, la postura homogénea del sindicato, sino le hemos transferido la responsabilidad al Ministerio, que es el que llamó a conciliación, y el que sabe cuál es la propuesta nuestra y no se puede negociar con un solo lado. Entonces lo ha intimado que mejore la propuesta para empezar a dialogar definitivamente.